Ya, ahora vamos a conversar con Jaime Escudero. Jaime, muy、bueno. buenas o b u e n tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación un saludo a todos los vecinos y vecinas de la provincia de Cordillera y empezar a, a Puente Alto, que entiendo que es donde tienes más audiencia, ¿no? En nuestra radio Puente Alto, sí, bueno, estamos aquí en el corazón de la comuna. Jaime, ¿qué te trae por acá?、Eh, bueno, dar un saludo a los vecinos y, y, y, bueno, y comentarte, Yo, tú ya me anunciabas la decisión que, que tomé hace algún tiempo después de que harta gente. Eh, conversáramos el tema que, bueno, ya soy candidato a diputado oficial, inscrito y hasta en campaña renuncié a mi trabajo. Todo estoy dedicado 100% a la campaña para poder salir electo por el distrito 12. José Antonio f e r r a d a nos mandó una pregunta hace algún ratito atrás: ¿Por qué quiere hacer servicio público? Es por un interés personal o porque realmente le apasiona esto y le interesa a la comunidad. José Antonio Ferrada. José Antonio, mira,、eh, yo creo que en estas cosas que si uno hubiera un interés personal también sería como mentirte.、Claro. Obviamente son desafíos personales que a uno lo, siempre lo mueven y motivan. Pero te quiero comentar, José Antonio, que yo a los 26 años fui electo concejal en la comuna de Pirque. Eso hace ya 23 años. ¿verdad? Yo tengo 49 años y mi primera incursión en el mundo público fue en ese tiempo. O sea, desde ahí que He dedicado casi la mitad de mi vida a estar en cargos de elección popular, y eso creo que es re importante comentarte. Lo que siempre yo me he movido con cargos de elección popular, no he tenido grandes cargos en el gobierno,、eh, sino que, somos,、eh, mira, fue como、eh, el llamado a la selva. Yo、eh, soy un hijo del no, siento que el no fue algo que me motivó mucho en mi vida, eso me hizo entrar en política. Y después, el vivir en una comuna maravillosa como Pirque,、eh, conociendo sus necesidades, me, me, me incursioné en el mundo público, y desde ahí ya uno. Como que es como, no sé, pues hay mucha gente que dice que es como la droga, q ¿eh? u n o s meses、pues, después no puede salir. Yo cuando perdí la elección en PIR, que dije nunca más me meto acá. Bueno, y aquí estamos. Después fui electo consejero regional, fui electo del, del, del, del primer presidente del consejo regional y ahora como candidato a diputado. Es decir, podríamos、eh, abiertamente expresar que le interesa el servicio público. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que a través del servicio público yo he recibido. Eh, eh, eh, Momentos súper desagradables, ¿eh? lo he pasado bastante mal. Yo no te diría que. No, no todo ha sido <risa>、no、bien. o s o Pero sí también he recibido momentos inolvidables. O sea, ver a.、Eh, tengo imágenes de ver a los adultos mayores de mi comuna, maravillosa comuna de Pirque, volver después de un viaje. O, o, o acá algún vecino, los, algunos vecinos. Cuando tú ves que realmente puedes influir y cambiar la calidad de vida y mejorar la, una actividad comercial,、eh, de verdad es gratificante dando cuenta que, que vale la pena estar metido en el servicio público. Nos llega una pregunta acá de Carla Montesino. Carla, Ella debe ser es... del principal, ¿no? Es、eh, muy probable. No bueno, no me dice dónde está, pero me dice: p r e g ú n t e l e por favor a Jaime, ¿cuál es su mirada? Eh, global de la provincia de Cordillera, específicamente de Puente Alto y Pirque. ¿Qué le gustaría hacer por esta comuna dentro de lo que corresponde a un diputado? Por supuesto. Porque no se pueden andar ofreciendo cosas que no se van a hacer después. Así es, Carla. Mira, yo creo que es re importante lo que estás tocando tú. Yo me imagino que debe ser de los montesinos de la orilla del río, a quienes tengo muchos amigos ahí.、Eh, yo creo que la, la, la, la, la labor de un diputado son tres cosas las fundamentales: ¿eh? es legislar. Fiscalizar y representar. Desde el punto de vista de representar a los vecinos de la provincia cordillera, es la cual me atrevo a soñar. ¿Ah? Yo he vivido toda mi vida en este territorio. Y yo entiendo、eh, que mis sueños son los mismos sueños que tienen los vecinos de, de, de Puente Alto, Pirque, San José de Maipú y La Florida. Y.、Eh, A ver, yo creo que hay muchas cosas que quiero impulsar. Yo siento que en, la, en, en Puente Alto, por ejemplo, se perdió la oficina de impuestos internos. Yo, cada vez que camino por, por las calles y me encuentro con microempresarios, me dice, oh, da, ja, Kiko, tú sabes que me dicen Kiko aquí, los amigos Jaime o Escudero. ¿Qué pasó? Sea, ¿Qué pasó con la edad? Bueno, eso yo t r a b a j a q u é pasó verdaderamente?、Eh, lo que pasa es que esa oficina estaba, estaba instalada en un. En un en, entiendo que en una oficina municipal, y como los servicios municipales crecieron tanto, al servicio de impuestos le pidieron esa oficina. Entiendo que por ahí pasa el tema, pero yo. Yo tengo la convicción que voy ya con la suficiente fuerza y apoyo de, los, de las nuevas autoridades, traer de nuevo el servicio de impuestos internos a Puente Alto. Esas son medidas que... de descentralización. O sea,、eh, tenemos que, no es posible que, que, que los vecinos de, de Pirqui, San José, de Maipo, que son beneficiarios de INDAP, t i e n e n que ir a San Bernardo. O sea, yo quiero que el distrito 12 sea un distrito autónomo, que podamos、eh, tener todas las mismas facilidades y no tener que ir a, a, a, a Santiago a, a, a mejorar estas cosas. Carla era el nombre, ¿no? ¿Carla Montesino? Carla Montesino. Carla, y uno de mis mayores sueños, que espero que lo podamos lograr, es el. Yo, como consejero regional, impulsamos el Mapocho navegable,、eh, pedaleable. ¿eh? ¿Pedaleable?、Es、pedaleable. Son、eh, 12 kilómetros, no me acuerdo bien, los que hoy día se pueden pedalear en el río Mapocho. Ese sueño yo lo tengo desde el río Maipo, de poder transformar el río Maipo pedaleable, desde San José de Maipo hasta la comuna de La Pintana. Eh, a mí, muchas veces me dicen e es una idea descabellada. Cuando planteamos el tema del Mapocho, también era descabellado ¿eh? y lo logramos. El tener una, imagínate, tener un espacio turístico、eh, y, y no solo turístico, porque también va a servir、eh, para mucha gente que, que, que trabaja para poder desplazarse. Yo me imagino la cantidad de emprendimientos que pueden haber, la cantidad de, de, de movimiento que podría darnos、eh, ese, ese proyecto que puede ser un poco soñador. No soy el único, como dijo George Lennon, y sueño con, con ver el, el, el, el río Maipo con este,、eh, con este sector pedaleable para todos los vecinos y que sea una oferta turística también para la gente del extranjero. Efectivamente. Llega otra pregunta, Antonio Torres. Pregúntale, por favor, dado el desprestigio actual de la política y de los、eh, actores en la misma, ¿usted trabajaría o sería candidato si no le pagaran? O sea, Esa Antonio, la, es una pregunta. Bueno, no, no, pero está, que, bien, está bien. O sea, bien. O sea, a, a, Antonio, yo, no, yo te voy a ser súper claro. Yo vivo de esto. O sea, si es que hoy, mañana.、Eh Soy electo diputado, voy a vivir de eso. O sea, no es que yo tenga fortuna y pueda jugar a ser candidato. o sea, yo vivo del sueldo que me da la política. Y obviamente que no es lo que me motiva. O sea, yo no estoy siendo arriesgando. Yo dejé de trabajar, estoy arriesgando, he metido recursos. No porque me interese el nivel de sueldo. No todos son tan honestos como usted, don Jaime. Y bueno, yo creo que、eh, yo también, para pa terminar la respuesta, Antonio, yo también apuesto a renovar la política. Yo, a pesar, a pesar de tener 49 años, creo que hoy d í la ciudadanía también quiere tener gente que, que, que ven como una renovación. ¿no? Eh, a lo mejor hay candidatos bajones que yo en esta cuestión, pero, pero yo creo que represento el renovar la política, el, el renovar con franqueza, decir las cosas buenas y malas, y, y también reconocer las la falencias que tenemos. Yo quiero comentarte, Antonio, me dijiste, ¿no? Antonio Torres. Antonio, que no creas que fue una decisión fácil. Yo tengo tres hijas、eh, y una de mis hijas un día me dijo: Papá, sabes que me da vergüenza decir que mi papá es diputado. Y te lo digo, ¿verdad, Antonio? Fue algo que me pasó、eh, antes de tomar la decisión. Y créeme que, me, que varias veces、eh, lo pensé. Y dije, puta, bueno, pero ya,、eh, es algo que de verdad me apasiona,、eh, me, me apasiona mucho ver que yo sé que con gente buena, yo he trabajado con, en política con gente súper buena, con gente que me ha desilusionado mucho, pero entiendo que, que cuando tú te juntas con gente que, que, que sueña y que realiza esos sueños, podemos hacer cosas buenas por una comuna y por un distrito que, que, que yo he vivido toda mi vida, Antonio. Yo no me、no, no, no、atrevería a estar en política en otro sector que no fuera el lugar donde nacieron mis hijos, donde yo nací. Hoy día, ayer encontré una foto, Antonio, me la trajo mi mamá. En la cual yo estoy a caballo, un caballo de palo, e、bueno, n la Plaza de Puente Alto cuando yo tenía cuatro años. ¿eh? Eh, y eso me hace tener un compromiso que no todo el mundo lo tiene. Yo,、eh, mientras estaba a en Santiago, hacía uso del metro. Todos los días, sé lo que sufre la gente de la zona sur, sé lo que significa la desigualdad de vivir en la zona sur con referente a los otros sectores de, de la región. Pero sé las cosas buenas que tenemos también. Yo, puta, esta vistita que tenemos aquí es maravillosa.、Bonito. El poder ir al cajón o ir a tomarse un tinto e l principal es impagable. No todo el mundo lo puede hacer tampoco. Pregunta número 4 de los auditores. Nos pregunta acá, e s p é r a aquí lo、no、tengo. Ya, aquí llegó una pregunta de. e r a m o s y f u e n t e s Juan Carlos, pregúntale al señor Escudero, ¿por qué, se, ¿por qué es lo que lo conmueve con la ciudadanía? ¿La desigualdad, la falta de oportunidades? ¿Qué es lo que realmente lo motiva para estar en política y trabajar en ella? v e r a los jóvenes que caen en la droga, a los adultos mayores, ¿qué es? Por favor, pregúntale. Mira, me, se me vienen como muchas imágenes con esa pregunta, Erasmo.、No, m、eh... o Yo estoy tratando como de acordarme、eh, cuando empecé. ¿eh? Eh, y como que me acuerdo de niño. ¿eh? Eh, yo tengo la fortuna de haber sido una persona súper privilegiada en la vida.、Eh, y me acuerdo de niño cuando jugaba con, los, con mis amigos del campo. Y yo andaba con una zapatilla del descuede y mis amigos andaban con unas b o j o t a s con alambre. Me acuerdo cuando. Yo volví a mi casa y tenía agua caliente y tenía baño, y veía a mis amigos que tenían que ir a una lechina y muchas veces se lavaban en la sequía. Creo que esas visiones y e s a i m a g e n en mi vida dije: puta, yo tengo que devolver de alguna manera. Todo lo que he recibido en mi vida. ¿eh? Y, y entregando, creo que、eh, parte de mi vida al servicio público me hace sentirme un poquito que, que, que trato de devolver algo. De, porque a mí me duele la desigualdad que la vivía yo desde el otro lado. e ¿eh? r a m o s yo. Créeme que a mí me dolía verme que yo por qué c r e s t e era tan privilegiado con respecto a mis amigos, amigos míos que eran muy felices por lo demás. ¿eh? Yo no quiero dejar como, como un manto de que era gente que no era gente que éramos muy felices, vivíamos muy bien, lo pasábamos el descubre. Pero sí a, me hizo un click el que decir que no puede ser, no puede ser que, que, que haya tanta desigualdad. Y hoy día la desigualdad territorial, la, la, la desigualdad de conectividad que tenemos, puta, es terrible. Yo vivir en, en Puente Alto y en Pir, que es m a r a v i l l o s o Pero hacer un transbordo en Vicente Valdés, yo no sé quién lo ha hecho. Yo no sé qué otros candidatos saben lo que es、eh, hacer el transbordo día a día a las 7 y media de la mañana o cuarto por la noche en Vicente Valdés. Eso、eh, es, son las cosas, de Erasmo, que, que me motivan、eh, estar en política. Y, y también yo te digo que yo tampoco voy a cerrarme a decir que también hay desafíos personales. Yo también siento que también、claro. uno se mueve también por desafíos personales. O sea, no, no, no, no voy a mentirte que, que de r e m e n t e también, p u t a no sé, a lo mejor un poquito de ego, bueno, no sé qué s lo que será, pero obviamente que también son desafíos personales el tratar de decir que podemos hacerlo, pero a través de esta herramienta, que es la política, de verdad, creo que puedo influir en mejorar la calidad de vida de los vecinos de una zona maravillosa y que quiero mucho. Maribel Fernández, de Puente Alto. Bajos de Mena, estamos escuchando atentamente. No queremos más promesas o falsas,、eh, falsas promesas de los políticos. Un saludo al señor Escudero. ¿Qué puede hacer él por nosotros en Bajos de Mena con el tema de la drogadicción y la falta de oportunidades para nuestros jóvenes? Maribel,、eh, yo te voy a comentar una cosa que, que me ha pasado conversando con los vecinos de Bajos de Mena. Yo, dentro de mis propuestas, está la legalización de la marihuana. Eh, y las primeras personas que se me fueron en contra son vecinos de Bajo de Mena.、Eh, quiero dejarlo súper en claro. Me dijeron, puta, señor Escudero, ¿cómo Cresta me dice eso? ¿Cómo usted está planteándome el que、eh, legalizar la marihuana, así、si、como vemos día a día en nuestro pasaje, el flagelo que significa el tráfico? Bueno, eso es lo que, lo que yo creo que a través de legalizar la marihuana podemos parar: es el tráfico. Lo que está inundando y. y, y, y, y, y Y, y, y tomándose los espacios públicos a través de gente que trafica. ¿eh? El día que legalicemos la marihuana, espero que se pueda erradicar el tráfico de drogas y eso、eh, me gustaría dejarlo súper en claro. Yo sé que es difícil pensarlo, imaginárselo, pero el día que, que sea legal no haber traficantes en la esquina tratando de vender algo, una sustancia ilegal. Y segundo, en las oportunidades,、eh, a través del, de este sueño que tengo de transformar el, el maipo pedaleable, entiendo que habrían oportunidades de, de hacer mucho emprendimiento. Yo sé que la gente bajo de Mena, d la Pintana, Gente emprendedora con ideas, yo lo converso con los feriantes y me imagino el sinnúmero de oportunidades que podrían darse la gente en vender sus productos, en hacer rutas. Y a través del de, de, de, de, de maipo p e d a l e a l e a lo mejor que es un ejemplo puntual, creo que podemos ayudar de verdad a los vecinos de Bajo de Mena, de La Pintana y de la Florida a crear emprendimiento. Mi idea también es, es siempre he hablado de democratizar las, las montañas. Vi al intendente Riego ayer diciendo que teníamos que abrir el, el m a n q u e b o Yo quiero abrir toda la cordillera de, de, desde, la, desde la Florida hasta Puente Alto, que la, las jóvenes lo puedan disfrutar y también realizar actividades x t r a p r o g r a m á t i c a s y también hacer emprendimiento. La g Unilla es un sector que lo tenemos que, que usar. Más todo el cajón del m a s y p o p i r que así que esos son un poco mis u e l o Maribel. Yo lo que, lo que estoy prometiendo es trabajo, confianza y honradez. ¿eh? Eso, eso es más que grandes promesas, Patricia Natello, profesora. La desigualdad, usted la ve como un tema cultural o una oportunidad?、Eh, chuta, Mira, yo, yo siento que, que me, me cuesta un poco verla como, como una oportunidad.、Eh, Porque creo que es algo que, que, que duele ver la desigualdad. Duele ver la desigualdad de un sector de la zona sur donde yo veo la inversión pública que hay en, en Las Condes, veo la inversión, el presupuesto municipal de Las Condes y el presupuesto municipal de La Vintana, y me duele. ¿eh? Entonces, eh, cuando veo que, que los metros cuadrados que tienen、eh, nosotros, la Organización Mundial de la SU, habla que son 0,6, no me acuerdo bien. Y, y, y, en, y en la zona sur tenemos menos de un tercio de, de, de lo que diría, del mínimo que deberíamos tener, y en la zona oriente tienen 10 veces lo que nosotros tenemos.、Eh, me duele, entonces me cuesta un poco imaginarme l a como una oportunidad, pero. Eh, para ver el vaso lleno, creo que bueno,、eh, la oportunidad está cómo mejoramos y cómo salimos de esa desigualdad. Así que te agradezco por la pregunta, la profesora, ahí, porque me hace replantearme un poco、eh, lo que estaba pensando. Así que gracias por, por esa pregunta de, de transformar la desigualdad en una oportunidad. De verdad es algo que no me lo había planteado. No te lo había planteado anteriormente. Jaime、eh, Florentino Villar, que está en sintonía, que un buen amigo, adulto mayor, pregunta. ¿Qué ha hecho don Jaime Escudero que uno diga en estos veintitantos años de servicio y labor pública, diga, este es el sello Escudero? ¿Por qué yo debería identificarme con él? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el sello Escudero? Mira,、eh, yo creo que el, el, el sello Escudero, es un poco es lo que yo recojo de los vecinos, que me dicen,、eh, que son las cosas simples de la vida. ¿eh? El que un vecino que vive en la esperanza de Pir que hace c u años, r e nueve n t a a quien le pueden tocar、eh, la puerta a las siete de la mañana o un día domingo. O que voy andando a caballo, en auto, me paran y me doy el tiempo de escuchar con ellos. Creo que el, el, el, el, el, el, uno de los sellos es la sencillez y el, y el, y el poder.、Eh, es feo que lo diga yo, pero hablo de la sencillez del punto de, de poder conectarme con todos los vecinos. Y como alcalde Pirker, la cosa que, que, que, que me apasionó mucho、eh, fue, y creo que dejé el sello, fue el tema turístico. Creo que. La comuna de PIR, que a partir de, de mi gestión se abrieron muchos nuevos emprendimientos, no solo microemprendimientos, sino que muchos、eh, emprendimientos y microemprendimientos, hay nueva hotelería, hay nueva、eh, gente que, que empieza a transmitir, que a partir de ahí podíamos、eh, crear nuevas oportunidades. El tema del adulto mayor para mí fue fundamental, fue r o n las cosas que hoy día. Eh, eh, Más satisfacciones me ha dado cuando yo me acuerdo, porque hay cosas que, que, que me golpearon mucho también en, como alcalde, pero las cosas que más me acuerdo de haber visto cuando nosotros implementamos las vacaciones tercera edad,、eh, vi varios adultos mayores que vivían en, la, en el olvido. ¿eh? Que vivían en bastantes malas condiciones. Y cuando hablo de malas condiciones, no hablo solamente de malas condiciones económicas, sino que malas condiciones intelectuales, de cariño, que estaban muy votados. Yo vi adultos mayores que llegaron con un bastón a subirse al b u s、mm. incluso no, que uno no los veía muy sanos, muy bien. Y los vi llegando con ganas de bailar rock and roll y que me decían cuándo nos vamos a juntar de nuevo.、Eh, yo creo que ese es un sello, un poco lo que,、eh, sin, plan sin quererlo, lo he ido dejando huella y, y espero seguir siempre haciendo lo que haga mejor, ¿verdad? con la ayuda y con, con, con, con la franqueza de los vecinos también. Perfecto. Jaime, en... Imaginemos que es diputado, ¿cuáles serían la, la, los primeros ejes, los primeros puntos, tres puntos en los cuales focalizarías tu trabajo aquí en Puente Alto? Mira, yo.、Eh, puente Alto, ya que estamos en Puente Alto. Sí,、no、sí por supuesto. De... Uno, y aparte, que yo creo que hoy día Puente Alto, como urbe, tiene eh, unos, eh, bastantes problemas urgentes. Yo escuchaba a l vecino ahí antes de que tú entraras, estaba、eh, viendo el tema de la basura.、Claro. Por lo que yo sé,、eh, se cambió al, al, al. ¿Cómo se llama? Hubo una nueva licitación. Entonces, se cambió a la empresa que hacía la recolección de basura. Entonces, entiendo que siempre hay como un. Como un pequeño rodaje, y me imagino, ¿no? es lo que yo puedo aportar. Me imagino, no, no, no, no tengo certeza que esto se debe a que esta nueva empresa tendría que, que acomodarse en los próximos días y ojalá funcione como. El tema es que están、funcione. con la basura en la calle y eso e un foco i n f e c c i o n e s r a los niños. ¿no? y a perfecto. Claro, no, no por, por eso digo, pero es yo que estaba chatando, no, es delicado, vamos a. Hoy día están los almuerzos、eh, y entiendo que, que probablemente esté el alcalde, así que le voy a hacer. ¿En qué sector era para pa notar? Era en el sector del 29, donde está el peñón. Sector del peñón, perfecto, yo voy a ir.、Eh... Porque hay vecinos que están bien molestos por el tema, a veces se sienten dejados de, de, de la mano. Yo te quiero hacer una pregunta. Puente Alto todavía m i r a s e ha ido quitando un poco el estigma. Yo, u、no、n como profesor que tiene estudiantes de cuarto medio que buscan trabajo. Y imagino que tú alguna vez lo viste como consejero regional. Hay mucha gente que se cambia el domicilio de Puente Alto todavía. ¿Qué podrías hacer tú como diputado? Mira, bueno, yo, yo,、eh, orgullo... Porque estás consciente que es un sí, tema bien. Sí, pero yo o r g u l l o s a t e puedo decir que creo que eso ha cambiado mucho en los últimos años. ¿eh? Perfecto. Yo, eh, o sea, la, la, la manera peyorativa que nos trataban hace un tiempo atrás,、eh, cada día se nota menos. Yo recorro las calles y, y de verdad yo hoy día me siento orgulloso. Yo me siento un puentelstino más también. ¿eh? Y, y me siento bastante orgulloso cuando hablo con mi gente de Santiago, con algunos compañeros, todos les digo que, que de verdad.、Eh, No, lo, el estigma que en algún minuto trataron de hacer no corresponde a la realidad. Que tampoco vamos a tapar el sol con los dedos. Obviamente, tenemos problemas como los que nos, nos, nos mencionaba n la, la Maribela. a m a r i b e l era de Bajo m e r o Sí, exactamente. Que, que hay problemas de tráfico, t obviamente d o o que los hay. Pero creo que hoy día, el, a través de demostrar que en Puente Alto estamos realizando actividades deportivas, que se está n trabajando con el adulto mayor, que se están、eh, mejorando las áreas verdes, nos hacemos sentirnos orgullosos y creo que el estigma. Día a día va a i o disminuyendo. Daniel Mesa nos, nos envía una pregunta: Me dice, ¿Qué Me e dice diferencia al señor que está hablando hoy en la radio? Yo, este año, estoy en condiciones ya de votar de los actuales diputados o que ya nos representan en la comuna. ¿Qué es lo que tiene él de diferente? ¿Por q u e yo debería、eh, apoyarlo con mi voto este 19 de noviembre? Me pregunta, muy honesto este joven, ¿ah? ¿eh? <ríe> Daniel, mes, mira. 18 años. Daniel, yo primero ap、eh, ap apelo a que nosotros tenemos que votar por local. Ahí te doy una primera. Una, una primera、eh, respuesta. O sea, creo que, yo independiente de que a quién le votes, creo que primero, p r e o c ú p a t e mucho de que votes por una persona que sea de acá. No necesariamente de Méntel, a yo、no、hablo del Distrito 12, La Florida, Pirque, San José, m a i p z porque creo que eso es una gran diferencia: tener apego territorial. Cuando uno tiene apego territorial y quiere el territorio y quiere lo mejor para ese territorio. En segundo lugar,、eh, Daniel, creo que,、eh, como yo te lo decía, tenemos que renovar la política y tenemos que votar por gente comprometida. Yo tengo、eh, veintitantos años. De, que avalan mi trayectoria en el servicio público y avalan que de verdad estoy en política para tratar de mejorar la calidad de los vecinos y vecinas del de, de distrito 12.、Eh, refiriéndose a la comunidad, decir, ahora hay mucha gente escuchando en este momento, daba la enorme c a n t i d a d í e que hay gente, que gente preguntando,、no. <risas> eh, eh, ¿qué le dirías tú a este amigo auditor, poblador que te escucha hasta ahora? Te doy, te doy un minuto para que hables con ellos. Gracias.、Eh, mira, Yo sé que hay mucha gente que no me conoce. Yo soy, para presentarme un poco, soy hijo de, de dos personas de provincia ¿eh? que llegaron con el sueño de mejorar sus vidas, a estudiar a Santiago. Esas dos personas fueron abogados profesionales, me dieron una vida maravillosa y ellos estudiaron gratis. gratis. Mira la paradoja, hace 90, no bueno,、eh, hace 60, ellos tienen 90 años, de haber estudiado los 20, o sea, hace, hace 70 años ellos pudieron estudiar gratis. Eso hoy día, creo que es lo mínimo que hoy día sueño, es que de verdad mis vecinos del distrito 12 tengan educación gratuita y de calidad totalmente gratis. Yo estoy por la, por la gratuidad universal y llega con nuestro futuro presidente también las podamos seguir ir mejorando. Eh, luego, también.、Eh, Comentarles que tengo tres hijas, tres hijas maravillosas con las cuales、eh, hemos podido hacer cosas muy bonitas. Estoy casado hace 24 años y, y esa trayectoria me hace tener muchos sueños, muchos sueños que hoy día, como que casi incluso se me nublan por todas las cosas que me gustaría mejorar. Pero... Se me, se, me, se me mezclan, ¿sabes por qué? Porque tengo muchos sueños para este, para este distrito. Porque tengo muchas ganas de poder mejorar cosas que tenemos que mejorar. La conectividad, el, y cuando hablamos de conectividad, no es solo transporte metro, sino que me gustaría que las plazas de Puente Alto, pudieran, nuestros jóvenes, pudieran tener internet gratis. ¿eh? Eh, yo sé que en Puente Alto hay una gran comunidad de jóvenes, no sé si Daniel es uno de ellos, de gamers, de jóvenes que, que, que se conectan eh, jugando eh, con. Jóvenes de todo el mundo, y de hecho tenemos un par bastante famoso, y algunos que creo que, que, han, que han llegado a instancias finales. Me imagino también el tener sedes sociales con internet y con, con gamers. ¿eh? Eh, me imagino una comuna con mejor infraestructura deportiva y con una preocupación constante por el medio ambiente. Nosotros, con el concejal Nieto, impulsamos el tema de terminar con las fuerzas plásticas en la comuna de p i r q u e y ojalá eso lo podamos también traspasar a toda la Provincia Cordillera. Hay gente de la Pintana que también lo está escuchando, Jaime.、Eh, Patricio Ruiz, ¿qué pasa con nosotros en la Pintana? Somos el pariente pobre de la provincia Cordillera. ¿Alguna idea para nosotros? Patricio,、eh, el fin de semana estuve en la feria de John Kennedy y. Y entiendo que la pintana también, cuando yo converso con, con los vecinos, la seguridad es uno de los mejores, uno, siempre es como una preocupación en general. El tema de la, de, de, del transporte, el transporte y seguridad, por lo que yo, a menos que, que Patricio me, nos cuente algo más, eso es lo que yo he notado que son las principales preocupaciones junto a la falta de oportunidades. Eh, tenemos、no、habla, que.、No、habla de falta de empleo. El... ¿Ah? Falta de empleo. O sea, bueno, pero al hablar de oportunidades, como que un poco. Por eso lo, lo, lo vinculo con, con el tema empleo.、Eh, lamentablemente, hay que tienen que, la gente de la v e n t a n a tiene que viajar dos horas para llegar a, a donde hay más empleo. Lo mismo que nos pasa acá en Puente Alto.、Eh, entiendo que a través de lo que yo decía, como crear el, el, el, el MAIPO pedaleable, debería ser una de las primeras.、Eh, Emprendimiento que serviría para emprendedores de la pintana. Quiero comentarle a, a Patricio que yo estoy trabajando fuertemente junto al consejero regional René Díaz. ¿eh? Trabajamos fuertemente en, en, en apoyar bastantes proyectos en la pintana, deportivos, medioambientales y de seguridad. Y el tema de, de, de, de emprendimiento,、eh, créeme, Patricio, que va a ser una de mis próximas preocupaciones y con, junto al consejero René Díaz también lo vamos a, a trabajar. Muchas gracias, Jaime, por venir, por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que no sea ni la primera ni la última. Aquí en su radio, Puente Alto 107.5. Despídaselo, amigos. Muchas gracias. De verdad,、eh, le agradezco a todos los vecinos y vecinas sus preguntas porque、eh, me gustan cuando las cosas se hacen con franqueza y con、claro. respeto. Y me han hecho también repasar un poco、eh, la historia de mi vida política, que no, muchas veces uno no se da el tiempo de, de, de pensar en un poco qué es lo que ha. Que ha c o m o el tiempo ha transcurrido? ¿eh? A mí me, me chantalla aquí cuando ven, me dice que han n e v a d o la cordillera cuando me、ah. d a el pelo blanco.、Eh, bueno, y parte de un amigo j a m o n é s una vez me dijo que para un, un amigo era, era un orgullo ver envejecer a otro amigo. Yo he visto crecer a mi provincia cordillera, la provincia cordillera me ha visto crecer y envejecer, y espero que a través de la experiencia que he ido acumulando todos estos años,、eh, los vecinos del distrito 12, de, de La Pintana, de San José de Maipo, de Pirque, de Puente Alto y La Florida, Eh, puedan elegirme como su representante. Soy el N74,、eh, mi nombre es Jaime Escudero y pretendo ser el escudero del medio ambiente, de la seguridad y del trabajo. Estupendo, muchas gracias por acompañarnos. ¿eh? Muchas gracias a ti y saludos a todos los vecinos y vecinas.